Tenemos en la línea al concejal Martín Peñuela, él es concejal conservador y e hizo parte de los que envió un comunicado al, al, al directorio nacional, digámoslo así, frente a la manera de cómo se elegiría el candidato para la alcaldía de Soacha del Partido Conservador. Ya pues obviamente la semana pasada todos lo conocimos, terminando la semana y finalmente digamos que las recomendaciones que dieron los dos concejales conservadores, tanto Martín Peñuela como el concejal Norberto Cuenca, eh, pues terminaron como no siendo muy escuchadas, o sí. Concejal Martín, tengo usted muy buenos días. Eh, muy buenas días, Carlos, con un saludo muy cordial a Alejandra, a usted y desde luego a todos los eh, oyentes de este prestigioso medio. Eh, Martín, ¿se siente complacido o no complacido con con la respuesta que se dio por parte del Partido Conservador después de la visita que ustedes habían enviado finalmente es el ingeniero Milton Rivera el nuevo candidato a la alcaldía por el Partido Conservador Yo creo que nosotros como integrantes del Partido Conservador y representantes del mismo en la comunidad en el municipio toda vez que pues ostentamos una credencial que ganamos en, en una elección popular pues, representando al partido nos sentimos defraudados por el partido toda vez que No en contra del candidato, sí. en contra del partido. Toda vez que el partido únicamente se limita a venir a buscar los votos y nunca ha tenido en cuenta la representación que tenemos nosotros en el mismo. Nosotros radicamos en el año en el mes de febrero un oficio al al, al mismo partido, al directorio departamental y nacional solicitando si hiciera una consulta para que, pues, tuviese participación de los diferentes eh, candidatos y personas que han sido conservadoras de, de Raca-Mandaca, personas que, que han sido siempre conservadoras, eh, eh, pudiesen la oportunidad de participar y que, pues, que ganara, que tuviera más votos, que realmente tuviera la representación, pero no fue tenido en cuenta. Luego nos enteramos de que le iban a entregar la bala al ingeniero Newton a dedo. Nosotros eh, pusimos... Eh, desde luego el conocimiento del, de, del director nacional, que no estábamos de acuerdo toda vez que radicamos un oficio solicitando una, una consulta que nunca nos respondió, radicamos ese eh, oficio impugnando el aval, tampoco nunca nos respondieron, hasta ahora sé que le dieron el aval al ingeniero Milton, no sabían, no fuimos tenido en cuenta para absolutamente nada, únicamente para que le votemos al candidato presidencial y para que le votemos al senador de al representante esto, nosotros hemos sido disciplinados los concejales conservadores hemos sido disciplinados en votar por los candidatos del partido fue tan así que en las elecciones inmediatamente anteriores de, de cámara eh, apoyamos al doctor Buenaventura León con 2.307 votos que tuvo en el municipio y al senador Juan Diego Gómez que obtuvo 1.197 votos, las mayores votaciones de los candidatos que tuvieron la oportunidad de llevar votos de Soacha fueron conservadores, fueron del concejal Lomberto Cuenca y Martín Peñuela entonces no entiendo por qué el partido el director nacional y departamental no estuvieron en cuenta para absolutamente nada ¿no? yo yo creo que mi voto el regimiento no va a tener, no sé la gente que eh, apoya la, la, la, la las propuestas del concejal Martín estén apoyándolo a él porque pues eh, en esa orden yo No digo que no apoyaría al ingeniero, yo, yo lo apoyo con mi voto de ahí para allá, pues que él convenza a la gente. <risa> Eso no es apoyarlo, el eh, concejal, pues con su voto como disciplina de partido, obviamente, pero cuando uno es candidato a la alcaldía, lo que busca es que los pares de su partido lo acompañen, pero yo veo que ustedes no lo no le van a trabajar, mejor dicho, un, un, un una gotica a esa candidatura pasa es que eh, cuando uno piensa que es propiedad de las personas cuando uno piensa que es que con el poderse utilizarse otro es decir se utiliza de otros medios no es así entonces se hace concertado se hace eh, venga hablamos no es que tengo ya o sea, que lo que uno tiene que hacer o sea eh, que hay en adelante obligado no Dijo, o, obligado ni pio <risa> Sí, óigame entonces eh, prácticamente ayer Yo veía fotos, ayer o antes veía fotos de un eh, conservador de racamandaca como es Edgar Bello levantándole la mano ya al precandidato a la alcaldía, el profesor Eliazar. ¿Podría darse eso, una desbandada de, de base del Partido Conservador hacia otra candidatura? Desafortunadamente pues no lo podemos hacer teniendo en cuenta que hay una disciplina de partido. Desde luego la doble militancia se configura una vez se inscriba como candidato ante la registraduría ojalá llegue al 25 de octubre como candidato, porque es que es muy difícil venir a, a decir que es que puede negociar con, con el trabajo de los demás, yo sigo insistiendo, nosotros hemos sido disciplinados con el partido, hemos trabajado con, con las listas eh, del partido conservador, siempre y desde luego pues esta vez no va a ser no hace la excepción, desde luego que el voto del concejal Cuenca y del concejal Martín Peñola va a estar para el ingeniero Milton. Venga una última pregunta concejal. Todos sabemos que el ingeniero Milton ha venido haciendo parte de una mesa de diálogo y de unidad con otros partidos del municipio de Suacha. está el Partido Verde, está Así, está Opcion Ciudadana, está el Partido de la UP, está el Partido del, del Polo Democrático, está el Partido Maíz. Eh ¿Podría darse de pronto que el ingeniero Milton termine apoyando un candidato de esta mesa y ahí qué posición tendrían ustedes? Es ahí donde el inconformismo nuestro porque pues si bien es cierto ostenta, ya tiene la banda del Partido Conservador nosotros somos la representación del mismo y nunca hemos sido tenido en cuenta para ninguna eh, posible alianza o una posible negociación por llamarlo así entre alguna de la la, la famosa mesa nosotros nunca hemos asistido a absolutamente a nada nunca hemos asistido a las famosas reuniones que han hecho entonces pues si piensan con lo que, es lo que nosotros estamos en contra si piensan cobrar con nuestro trabajo y decir que ahí estamos los concejales nosotros no estamos en esa mesa nunca hemos sido invitados nunca hemos tenido, hemos sido ten tenido en cuenta por eso nos conformamos al doctor Ezarbello y desde luego que yo lo apoyo toda vez que él, al igual que nosotros firmó el oficio, solicitó la consulta él quería ser parte de la consulta pero si lo van a de sin tener en cuenta la consulta pues, La iniciativa de varias personas a participar pues es, es complicado, entonces eh, por esa razón nosotros no estamos de acuerdo, reitero, no estamos en contra del candidato, sino la forma como lo están haciendo. Porque no puede pasar por encima de una de un potencial de, de, de dos concejales que más de ciencia cierta saben cuál es el poder político que tienen esas dos personas, incluyendo al doctor Edgar Bello, el señor Efraín Gutiérrez, el mismo eh, Munívar, el doctor Munevar, que siempre han sido personas que han hecho parte del Partido Conservador y fueron sacando a patadas del mismo. Bueno, Alejandro, lo escucha concejal Martín Peñuela. Sí, concejal, es que en, en las instalaciones de, del Consejo Municipal se rumora, se rumora y por eso voy a la fuente directa, que ustedes no irían, hablo de ustedes, usted y su compañero de bancada, eh, no irían irían como candidatos esta vez al Consejo, sino enviarían a sus familiares. ¿Es esto cierto? ¿Sabe algo de su compañero eh, el concejal eh, Cuenca? Lo que sucede es que reitero, si el Partido Conservador está en la posición de eh, eh, pisotear la, la misma la misma representación que nos nosotros, pues desde luego que quieren decir que nosotros no participarían en esas elecciones, desde luego, si el partido nos va a, a obligar a ser parte de algo que no estuvimos de acuerdo desde un principio. Eso quiere decir que entonces no irían, porque ya en este momento eh, el candidato oficial del Partido Conservador es el ingeniero Milton. Eso quiere decir que usted y su compañero no irían como candidatos en el Partido Conservador hay que tener plan A, B y C <ríe> ya me entienden el árbol político pues. bueno Eh, pues hombre, concejal, queríamos conocer la impresión de ustedes, sabemos que se han venido poniendo no al nombre del candidato, sino a la manera como se ha escogido esta candidatura, y nos dice que inclusive podría estar dentro de sus planes A, B, C, D y hasta Z, el no participar directamente en el consejo como una eh, acción de protesta frente a cómo se ha venido manejando el tema del partido en el municipio de Soacha. Lo que me llama la atención, concejal, es como dos concejales de un mismo partido se dejan arrebatar un aval. Eso mismo lo decimos, eh, lo pensamos, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hablamos con el senador, hablamos con el mismo con el mismo presidente del director nacional, el doctor Barguín, eh, donde manifestó, ¿no? Si ustedes dos ganaron en la VAL, ganaron en las elecciones de Senado con... Miren, nosotros, y lo decimos así, a carta a, a, así, a la letra blanca, nosotros apoyamos al senador Juan Diego Gómez con 1.197, los que apoyaron ellos que se ganaron en la VAL, Fue a Fernando Tamayo, tuvo 687 votos. ¿Qué representación electoral tienen? ¿Que porque Marta Lucía tuvo 20 mil votos? Entonces, ahorita la U puede decir que Santos tuvo 60 mil, entonces va a colocar 10 curules. Hombre, es un escenario totalmente diferente. Y lo manejaron por el lado de Marta Lucía y por el lado de, muy sospechosamente, presuntamente, eh, con el veleclásito del doctor Alívio Navarrete, presidente del directorio departamental, que ya sabemos cómo se maneja Esto, y usted más que nadie lo sabe, Carlitos, pero pues no puedo <risa> decirlo, pero así no es. A las malas no, a las malas no. Y sí. eso, pues, si ellos quieren hacer eso, pues, que pongan los votos ellos, pero nosotros no. Bueno, ahí sí como dicen, ese tonito. Ese, ese tonito. Ese tofillo, como lo dice usted, Carlitos. Ese tofillo que hay ahí de, de poder. Bueno, concejal, un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, Carlitos, a ustedes un abrazo.